Thank mm -hmm. you. Brava, música sabrosa. Mecanista, como te quiero, vaya una jugada. Voy un rastrillo caliente ¿eh? Comando Pérez, vaya, un saludo, vaya, un saludo Adorto Cardona, vaya, de México, vaya, saludos, compadre Gordo Cardona, vaya, de México, vaya, saludos.